Zona, Zona Se mueve contigo. Zona 69. La música se mueve. En cabina, en cabina. Raúl Fernández. Estamos en este segundo bloque de Zona 69. Bienvenidos, bienvenidas. En los próximos 45 minutos vamos a seguir bailando con muchos más temazos. Ya sabes que si eres DJ ahora también puedes pinchar en la zona 69, es muy fácil. Grabas una sesión y nos la envías en enlace de descarga a contacta arroba l a m u s i c a s e m u e v e n e t Contacta arroba l a m u s i c a s e m u e v e n e t Si no suenas en la zona es porque no quieres. Hoy escucharemos a Mike Andy's con este Together Again, me encanta. También ーのパ r e c i イ s í s i m a s e p t e m b e r con e、ok、s の e ワープレ s ヤーのパワープレイヤーの a ワープレ a ヤーのパワープレイヤーのパワープレイ e ーのパワー p レイヤーのパワープレイヤーのパワープレイヤーのパワープレイヤーのパワープレイヤーのパワープレイヤーのパワープレイヤーの s ワープレイヤー e パワープレイヤーのパワープレイヤーのパワープレイヤーのパワープレ s やった。<音楽> Run t h I'm s back i rapping for the girls who're taking over the world. Help me raise a glass for the college grads. 41 Roly to let you know. オーケー チューパーのステージ r 2つのプレイヤーで2つのプレイヤーで2 a のプレイヤー e s つのプレイヤーで2つのプレイヤー s 2 e のプレイヤーで2つのプレイヤーで2つのプレイヤーで2つ l プレイヤー A 2つのプレイヤーで a つのプレイヤーで2つのプレイヤーで2つの s レイヤーで2つのプレイヤーで2つのプレイヤーで2つのプレイヤーで2つのプレイヤーで2つのプ a イヤーで s つのプレイヤーで2つのプ a イヤーで2つのプレイヤーで2つのプレイヤーヤーで2つのプレイ Se escribe T-W-O-P-A T-W-O-P-A Chupa Javi Torres y j o s é a m me encanta en cabina, en cabina, Raúl Fernández. 1,2,3,4 música de jose m camito res r en este chupa o y e que buen rollo me voy a poner yo un copazo por aquí vamos a ver He hecho aquí los hielos la bebida a y que r i c o e s t á esto ¿eh? sí. enseguida h e damos paso a nuestro dj de hoy el dj encargado que nos va a pinchar aquí en la zona 69 nos va a hacer una sesión en este caso esta semana le toca el turno a nuestro amigo abraham garcía Me e encargado de hacernos bailar aquí a través de la zona 6-9. Bailando todo el mundo al ritmo del chupa. Todavía no tienes tu sitio reservado en la zona. ¿No、¿A qué esperas? Solo tienes que entrar en nuestras páginas de Facebook y Twenty y unirte. Busca Zona 69 en Facebook y Twenty. ¿Quieres pinchar en la zona? No esperes y demuestra lo que sabes hacer. Envíanos un enlace de descarga de tu sesión y si nos gusta sonará en zona 69. Más info en l a m u s i c a s e m u e v e n e t Atrévete y mézclate con zona 69. Contacta l a m u s i c a s e m u e v e n e t Si quieres que tu sesión suene en la zona, envíanos un enlace de descarga a contacta arroba la m u s i c a se mueve punto net. Zona 69 69、mm. バイバイクアウトです。 Where was I when the rockets came to life and carried you away into the alligator sky? Even though I'll never know what's up, ahead, I'm never letting go. I'm a hundred thousand feet up, galaxies above me, addicted to the sky, me and gravity begrudging. Gravity is nothing. And as I'm traveling through time, I take my time for this discussion. Don't get distracted if things happen to get ugly. That just means things have to be adjusted. And when you understand, actually, it's lovely. The sea is my champagne, so I tap into that bubbling. Trust me. Don't let them intimidate you, really. They just bluffing. Bad news bearers love an interruption. But they miscalculated how we will erupt for the eruption. Light up the r i c k e t scale all across the board. Make it play us something lovely. Like we w e r e c o n d u c t i n g s y m p h o n i c r u c t i o n So welcome to the outer limits, homie. You have been inducted. I mean, abducted. Where was、yeah. I when the rockets came to l i f e and carried you? 69。 69. Estás en la zona. En cabina, en cabina, Raúl Fernández. Your brain. e s A gente que se b a j a nuestros podcasts, ya sabes, en zona 69.net, zona 69.net, donde nos puedes escuchar online, te puedes bajar también los podcasts, por supuesto. Y bajo el player, ves que tiene estos locos dos botoncitos que pone descarga bloque 1, descarga bloque 2. Bueno, pues es muy fácil, eh, te metes ahí y ya te manda un enlace de descarga y te puedes descargar nuestros programas. Es muy fácil y nos puedes llevar, bueno, pues en la playa,、eh, cuando te vas a cualquier sitio, a la playa, a, a la piscina, a donde tú te vayas. También nos puedes contar a dónde te vas este veranito, dónde te vas de fiesta, dónde te vas、eh, de descanso, de vacaciones. Cuéntanos lo que quieras a través. De en nuestras redes sociales echamos un vistazo a nuestros últimos comentarios en facebook y Twenty por ejemplo en mi facebook personal había quien me enviaba、eh, su felicitación por esos 100 programas、eh, 100 programitas que llevamos juntos y había gente que nos felicitaba muchas gracias a todos por ejemplo o si e l a través de mi facebook dice、eh, muy bueno el programa número 100 gracias amigos i el gracias por estar ahí conectado sabes que me puedes agregar a mi facebook personal me buscas facebook.com barra real fernández real fd o me buscas raúl fernández ok también en el facebook de la zona había quien nos comentaba mi amigo y compañero amigo gustavo olivetti gracias por estar ahí conectado ¿eh? dice felicidades por tanta compañía gracias Gracias, amigo Gustavo.、Eh, bueno, siempre es un placer、eh, que haya jefes, compañeros, aficionados a la radio y gente que trabaje en esto, que escuche el programa de uno y que encima eh, eh, felicite al programa. Es muy bueno, es muy bueno. Damos las gracias a esa gente,、eh, como el amigo Gustavo, que lleva mucho tiempo a h siguiéndonos. Estamos siempre en contacto a través de Facebook,、eh, siempre ahí con e c t a d o s Gracias, Gustavo. Un abrazo bien fuerte,、eh, muy fuerte. Por supuesto y pasamos ahí conectados y hablando ángel sánchez dice vamos ya felicidades esta música sí que es buena gracias amigo ángel gracias por estar ahí conectado también nos vamos a nuestro 20 el 20 de la zona 20.com barra zona 69 20.com barra zona 69 nos puedes dejar tus comentarios ahí siempre que quieras patricia esposito dice por fin una radio que no me aburre gracias es que es que esto esto no es una radio esto lo hacemos esto es mucho mejor q u e una radio esto es un programa de radio en mp3 que te puedes descargar y llevar donde quieras Te llevas este buen rollo empaquetadito así como si fuera en dosis ¿eh? si、sí, te lo llevas y cuando, cuando te sientes así triste de caído te pones la zona y verás cómo te sube el ánimo te lo digo yo ¿eh? te lo digo yo Iván Rivas que nos preguntaba por una canción, bueno ya le contesté ahí a través de Twenty, pero gracias, le pagamos un saludo por supuesto por comentarnos en nuestro perfil de Twenty Por ejemplo Rubén Blasquez, nos, nos colgamos por ahí un tema propio, un remix suyo, gracias, nos podéis colgar lo que queráis a través del muro o también os lo podéis enviar a contactarroba lamusicasemove.net y nosotros lo ponemos aquí en la zona Muy fácil Facilísimo, tus、eh, temas, tus book, l e t s tus remixes pueden sonar aquí a través de la zona y por supuesto también los podéis colgar en el muro, eh, por supuesto. Le h a r a un saludo a nuestra amiga Mónica Madrigal que nos colgaba por ahí un par de vídeos con muy buen gusto, hay que decirlo, y también nos comentaba por ahí, nos decía felicidades por el p r o b l e m a está genial, gracias amiga Mónica, gracias. Vanessa k u n también decía. Espero que sean mucho más Más programas. Que se merece. Gracias. Gracias. Bueno, este es el programa número 101, 1 ¿eh? 101. 101 programas. Impresionante. Sala y RP nos dice: Enhorabuena por el programa y felicidades. Que cumpláis muchos más. Y o l e esa zona 6-9. Nuestra amiga Cristina Sánchez dice: Hola, saludos desde México. Lindo. ¡Qué bueno! Saludos a México, por supuesto, a través de la zona 6-9. 9 ¿Te gusta la noche? Esta es tu zona, zona 69. A todo el mundo que nos saluda a través de nuestra página en Twenty, les pegamos un saludo y este aplauso bien fuerte para ellos. ¡Bravo!、Yeah. Yeah. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué bonito! Gracias a vosotros por estar ahí conectados. Sin vosotros no sería posible este programa. Bueno, ya sabes que este verano o s podéis l l e v a r el programa en vuestro MP3 ¿eh? de vacaciones. Eso sí que mola. Esto sí es un servicio público. La semana que viene, mucho más a través de Zona 69 y a través de la m ú s i c a s e n m o v e n e t Ahí tienes vídeos, recomendaciones, discos y muchas más cosas. Échate un vistazo a nuestro blog, la m ú s i c a s e n m o v e n e t también con todas las canciones que suenan aquí. í a Y Ahí en la pestaña de audio s te puedes bajar todos y cada uno de los programas de la zona, ok? Que lo sepas. Saludos de Raúl Fernández, ha sido un placer estar con vosotros. Nos vamos con esta chica tan guapa llamada, llamada Zoe Bagui. Me encanta. Adiós, ser felices, una 69. Ya estás dentro. No es la primera vez que he sentido este dolor. No es la i m e r vez que he s e n t d o mi vida. No será la última vez que me cago en la t i e r r l e a v i n g my stress at the door today, wait Cause I can feel it in the air